En M veinticuatro comienza. Salud en Movimiento Coordinación General Asociación de Funcionarios del Casmo Orgulloso de estar Orgulloso de estar Va a ganar nuestro pan Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase pretender Por eso hermano proletario con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución, sí señor revol Sí señor, si sí, señor, somos la revolución, tu enemigo es el patrón. zi, sí, señor, zi, sí, señor, somos la revolución, viva la revolución. están Salud, salud, salud en movimiento. Bueno, Palo, querido, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas, Javi? ¿Todo bien? Acá en una audición más, entonces de, de salud en movimiento. Este... Es cierto, y aparte, un placer también arrancar una audición de Ascamus. Salud en movimiento después de las compañeras que hacen eh, menú informativo. el menú informativo, que es un excelente programa. Y estar en un sándwich con este... GPS Internacional. Muy bien, muy bien. Un saludo al Beto y al Nacho que están ahí abancando la cabeza. Hay que bancarnos. Sí, un ratito, una vez la semana, <risa> tampoco hay mucho Para eso sobreviven ¿sí? <risa> este, bueno Arrancamos con Escape, el vals del obrero Porque bueno, hoy tuvimos una movilización eh, Muy importante De, bueno, de la salud En definitiva, la salud toda Gran movilización, la Federación de Funcionarios de Salud Pública eh, Junto a la FUS a La Federación Uruguaya de la Salud sí este, Bueno, hicieron esta movilización de cara a esta nueva rendición de cuentas, este Consejo de salarios que se vienen, se vencen los convenios, nosotros como Federación de este, Uruguaya de la Salud tenemos el convenio vigente, si no recuerdo, hasta ahora, hasta julio, este, bueno, y bueno, ya hay que empezar a negociar de vuelta por un nuevo convenio, ¿no? El Grupo 15 que, por lo general, era el que abría las negociaciones, ¿verdad? Eh, es correcto, es correcto, sí, y hasta ahora. Y marcaba un poco ahí la, la movida. Ah, es verdad, eh, sí... Eh, una gran movilización el día de hoy Era, eh, este, ya a mí me tocó estar eh, en el inicio de la misma este, marchando con, con los compañeros este, hicimos el relevo con, con vos Javi verdad, yo me verdad. tenía que ir para una reunión de comisión que se daba en ofcasmo a mediodía al momento que vos mm, eh, en Río Branco yo enganché exactamente, llegabas a, a, a la misma y bueno, y, y estuvo el acto ahí en, en Plaza de Independencia este, frente a Torre Ejecutiva Sí, hubo un estruendo que rebotó en un monumento que hay por ahí y parece que ocasionó algunos estragos en algunos compañeros de Ascasmo. ¿En serio? Sí, sí, sí. No joder. Parece que... Bueno, pero bueno, no, son cosas del pasar. <risa> son cosas que pueden pasar, Un ¿no? saludo a Alex y a, a todos los gurises que estuvieron ahí, al Coco que está de licencia, que estuvo allí también, y bueno, que disfrute la licencia, que ya se va a tener que reintegrar a, a labores laborales y sindicales, así que disfrute de lo que le queda de, de no, bueno. De ahora separate. estuvimos con el Coco hace un rato también hablando porque viste que la tarea de militancia muchas veces muchas veces no eh, se da en la, en la mayoría del tiempo cuando uno eh, tiene tiempo libre. Para algunos eh, bueno o sea, eh, yo esta no, vez no, me fui yo no vamos fui. a entrar en esa parte, no es la idea yo tuve licencia, me fui, es que tiré la bomba de humo volví y tal, pero bueno a eh, veces que es necesario también eso pero eh. es verdad, siempre te absorbe también tiempo libre esto de que decirlo, ¿no? hay que hablarlo, de que este programa, por ejemplo lo hacemos fuera de nuestro horario de trabajo uh -huh. con, es oh, obviamente laburo militante, así que un saludo a todos los compañeros de, de Ascamo que siempre están militando, eh, dejando la vida por el sindicato y Siempre con estas acciones de, bueno, de dar lo mejor de sí este, por el sindicato, sacrificando también tiempo de personal, individual. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, parte de eso nos, nos tiene a nosotros acá, que sin saber nada de, de, de comunicación profesional... Es cierto. Este, mm. Nos pone acá, frente a este micrófono, lo hablábamos hace un ratito, este, eso de, de, de, de que los patrones compran este, espacios para que... Para Para que hablen de ellos y, y digan maravillas de ellos, nosotros creemos que este, la mejor comunicación y la mejor propaganda que podemos hacer es desde nosotros hacia nuestros compañeros, en el lugar de trabajo, este, hablando con ellos, interiorizándonos de, la, de las problemáticas... Este, informando de los derechos y en este caso difundiendo acá por, es, por este medio. Se, se instala un debate, ¿verdad? Lo que es la comunicación, en este caso lo que nosotros estamos haciendo es una comunicación sindical, gremial, social... Lo otro es eh, propaganda, ¿no? Es como, eh, como que eso, dilucidar uh -huh. ese terreno, ¿no? Uh -huh. Entonces está bien y bienvenido, bienaventurados, la gente que se capacita en periodismo, que para eso están, para generar espacios, para capacitarse, para dinamizar. Uno aprende de esos. Hoy justo me crucé con un gran eh, locutor radial uh -huh. de programas históricos, así, en un negocio. Le escuché la voz y dije, ah, vos sos? sí. Ajá. Color sepia, ah, Radio Nacional, ah, qué sé yo Bueno, y es eso Está bien con esa gente que marca rumbo Pero nosotros hacemos otra cosa Que es un espacio de comunicación social De comunicación sindical Así que bueno, eh, la empresa está en otra cosa Es marketing, es humo de colores uh -huh. Es fetiche Nosotros hacemos otra cosa Y es verdad lo que vos decís La mejor comunicación en la que instala uno Cotidianamente en su sector de trabajo en cada centímetro cúbico de la institución donde metemos laburo y asistimos a la población, que para eso estamos. Exactamente, porque del otro lado te dicen que la asistencia es maravillosa cuando no hay funcionarios para cubrirla. Y por eso también en parte era la movilización de hoy, reivindicando, bueno, reclamando mejor asistencia y mejoras salariales para que, bueno, la familia de la salud pueda llegar a fin de mes sin... Eh, y la población tenga una, la, la, la atención que se merece, <risa> ¿no? Que el Sistema Nacional Integrado de Salud funcione como tal este, y, y, y mejorar la calidad de, de, de asistencia de los usuarios del mismo que cada vez se ve más deteriorada. Y no es de ahora, es de hace muchos años. ¿no? Es un proceso de muchos años porque el capitalismo sigue avanzando y se va profundizando. Es decir, mejoras salariales, pero también eso quiere decir no la chatarrización de la salud. Uh -huh. Es decir, basta de tercerizaciones, uh -huh. el laburo genuino, Carrera eh, funcional Exactamente, exactamente este. Javi, sabes qué? Nos estamos liando de, de Cómo esa... se pueden comunicar con nosotros Eso mismo este, Bueno, nos pueden mandar WhatsApp al 098-979-979 098-979-979 Está muy bueno recibirlos Tenemos a... Tenemos a la compañera A Sonia en el aire, ¿cómo andás, Sonia? Hola, ¿cómo andan? Acá, bellísimamente, después de una jornada de lucha, estuviste por ahí, no nos cruzamos, pero bueno, después estuvimos con los compañeros, con las compañeras. Y bueno, contanos cómo lo viste vos y en qué andas. Bien, siempre que hay una, siempre que los trabajadores salen en, a la calle, este, es en busca de nuevas conquistas. Siempre lo que logramos, nuestras conquistas, siempre las logramos peleando y en la calle. No hay otra. De arriba no nos viene nada y sabemos que es la única que tenemos y por eso es importante salir a movilizarnos, a denunciar y a reclamar. Reclamamos todo eso que ustedes hablaban de consejo de salario pero reclamamos algo que es imperioso para el trabajador de la salud para los trabajadores todos, ¿no? Que es este, un régimen de descanso mayor eh, uh -huh. cuatro y dos este, se reclama que se vuelva a reintegrar eh, el, la certificación del primer, desde el primer día para los trabajadores de la salud, este, el código, el famoso código Z290, este, que muy rápidamente este, el Poder Ejecutivo retiró en cuanto uh -huh. este, levantó determinadas cosas de, en torno a la, a la pandemia. Lo primero que hizo fue sacar... Este, ese beneficio, porque no sé, capaz que se desestabilizaba... La economía del país. Más o menos, y entonces este, en, eh, rápidamente sacó y volvió otra vez a, a que te paguen la certificación desde, este, después del tercer día, este, cuando está claramente demostrado que es lógico, producto de nuestro trabajo, este, que estamos expuestos... Eh, a poder contagiarnos este, de COVID, a tener la, la enfermedad y que por tal motivo este, se debe mantener este, el pago desde el primer día eh, la certificación. Entonces, este, esas, ese, esos reclamos estaban hoy también en esta plataforma en común que, que nos une a, tanto a, los a todos los trabajadores de la salud, tanto sea pública o privada, y es este, las condiciones de trabajo la insalubridad, el 4 y 2 este, y eh, que se pague la certificación por COVID desde el primer día no uh -huh. Sí, sí, que fue de, de, de las primeras cuando levantaron ahora la emergencia sanitaria se, se, se, se fumó eso uh -huh. es eso que vos decís eh, ahora en este, en, en este momento uh, no sé cuál es el número real pero sí sé que hay muchos compañeros este, que producto por su labor como decía Sonia este eh, eh, en esta en esta pandemia están certificados por COVID y bueno y no se ha tenido en cuenta en esta segunda instancia ¿no? exactamente fueron son de esas cosas que son rápidos para sacarlos ¿no? Uh -huh. este y, y bueno y ese es es de una de una injusticia bastante importante porque ya sabemos que cuando estamos enfermos todavía cobramos lo que cobramos de eh, sanos cobramos poco, y enfermos menos, y todavía que te saquen el, los tres primeros días de certificación, este, cuando estás ahí eh, siempre expuesto, parece muy poco lógico y además que, que no se justifica, no tiene... No tiene ningún sentido. Sí, se suma también a, un, a unos planteos que al menos algunos, eh, y también hablo desde Ascasmo, que hemos eh, históricamente replanteado también en cada in intervención en la Federación Uruguaya, qué sé yo, la jubilación a los 55 años, este, la insalubridad eh, o denominar enfermedades de nuestras tareas, uh -huh. que nos realmente hacen secuelas, ¿no? Y esto, por ejemplo, que vos decís, eh, laburando en la salud, laburando continuamente, eh, expuesto a la enfermedad o expuesto a situaciones que psicoafectivamente, emocionalmente, terminan afectando, este, que vos pierdas tres días de certificación y cuando vos sabés que te certifican por lo general tres días, uh -huh. porque te gripazo o lo que sea, son tres días, uh -huh. y es mentira que vos te recuperás en tres días. esos tres días lo tenés que, ¿me entendés? Estirar, es como... Es medio como... Es como una falta de respeto, como un manoseo también a la inteligencia, de los trabajadores, a nuestras funciones que estamos eh, bueno, desarrollando diariamente. No, y esta pandemia deja eh, a las claras, eh, visible esto mismo, ¿no? que al ser eh, la primera línea de batalla frente a este tipo de situaciones, somos más propensos de, de, de, de contraer ciertas enfermedades en esos momentos... Este, por consecuente, muchas veces secuelas uh -huh. este, y, y, y bueno, la insalubridad ¿no? que, que, que, no, no, que eh, en, en realidad lo que hace es eh, argumenta a favor la pandemia de lo que se está reclamando no y que expone a todo el equipo de salud, hay que dejarlo en claro tanto a la administración, como a alimentación como evidentemente a la parte de enfermería o servicio que se introduce en las habitaciones para higienizar, para ventilar, etcétera uh -huh. Ataca todo porque es imposible tener un protocolo que contemple todo para que todo sea perfecto en armonía. Es, es, eso no, no existe, no hay las condiciones eh, locativas para poder hacerlo. Es decir, en el vestuario, por ejemplo, estamos ahí, eh, estamos todos juntos. Eh, los que estamos en administración, es decir, todo el equipo de salud está expuesto... A, a, bueno, a contraer esta enfermedad que y ya lo, lo, lo vivimos en carne propia y lo hemos visto en varias compañeras y compañeros. Y bueno, ahí también se hacía en el acto un homenaje a los que no están hoy co uh -huh. por hoy con nosotros por estos motivos. Uh -huh. Y conocimos varias de esas personas hermosas que han dado la vida también por, por su familia, por la salud y por su trabajo. Bien. Bueno, Sonia, después, este, con lo que eh, respecta específicamente a af -CASMU, este, eh, ¿en qué andamos por ahí? ¿Qué tenés para contarnos? Ahora venimos de una reunión de comisión bastante larga. Sí, este, lo que ten, lo, bueno, tenemos con el, con el CASMU, como saben todos los trabajadores, Este, que todo sigue igual en materia de relacionamiento y en materia de del trato empresarial hacia sus trabajadores hacia ese equipo que permanentemente hostiga se vive un clima de tensión de amenaza de de, de, de persecución se vive por ejemplo uh -huh. en, en el col que inauguraron hace tan pocos días después de tantos años de reclamo por el lugar inhóspito, inmundo en el cual trabajaban, que hoy trabajan en un lugar este, acorde a, a cómo se tiene que trabajar, pero que todavía tiene un montón de cosas que le hemos reclamado en una instancia bipartita, uh -huh. este, a la jefa del servicio se le ocurrió eh, al comienzo de la semana ir uno por uno puesto de trabajo a decirle ¡Hey, mirá que no te conviene». Eh, parar, ¿eh? Ah, mirá. Sí, sí, se ve que cuando se le reclamamos a la empresa, la empresa dice: No, que son, eh, no es que por supuesto lo denunciamos, porque eso es violación a las libertades sindicales. Este, Te dijo que los trabajadores es... son todos mentirosos. Exacto, pero tomó el trabajo de ir puesto por puesto este, a decirle a los trabajadores que convenía no parar, no adherir al paro, este, que, no, que estaba brava la mano. Este, entonces, eh, por supuesto que eso genera indignación, uh -huh. eso genera rebeldía. Hoy, en, en esta movilización, en esta marcha, muchos compañeros del COLE estaban presentes, levantando sí. la bandera del sindicato, manifestándose, marchando. Esa es la mejor prepotencia, es la mejor respuesta a la prepotencia patronal. Esa que después te dicen, no, no, no se dijo, no debe haber querido decir eso pero lo dijo, porque todos los trabajadores escucharon lo mismo. A todos se les dijo lo mismo. Ese es el casmo que intenta este, minar eh, los derechos que están eh, legitimidad, legitimizados por la Constitución, este, leyes, eh, que es como una práctica permanente que la institución tiene. Eh, otra cosa que en, esto, en esta semana estuvimos discutiendo, este, porque hoy tengo ganas de nombrar los sectores. ¿Viste? Bien. Hoy estoy así, tengo con ganas de nombrar a los sectores. Bien. Este, después, si quieren, podemos hacer una especie de catálogo a ver quién se lleva la medalla de, de, de, de, del, del, del, del jerarca del mes, ¿no? Ahí está, el es, cuco del mes. Esa, de la semana, ahora <risa> podemos... El, en el, el otro es la licencia por estudio. Algo que está uh -huh. absolutamente claro legitimi y legitimizado, que no puede ningún reglamento institucional... Este, tirar por tierra o, o, o modificar porque es eh, algo que todos sabemos, ¿no? Si hay una ley, hay que explicarle, parece que al Departamento de Enfermería le tenemos que explicar que si hay una ley, el reglamento del CASMU no la puede modificar. ¿Entendés? Uh -huh. este, entonces parece ser que tienen los jerarcas del Departamento de Enfermería de allá del, del MEGA, ¿no? Parece que tienen este... Faltante de personal, faltante de personal que nosotros denunciamos todo el tiempo. Uh -huh. Se trabaja con, con una recarga laboral impresionante por parte de los compañeros en cada uno de los servicios, ¿por qué? Porque no cubren las certificaciones, ¿por qué? Porque no cubren los ausentismos, ¿por qué? Porque no cubren las vacantes como las tienen que cubrir. Entonces, ¿qué pasa? El trabajador tiene que hacerse cargo de la cantidad de pacientes que no puede hacerse cargo de todos esos pacientes si cumple a rajatabla el protocolo. Uh -huh. El Departamento de Enfermería, en vez de preocuparse por tener el personal y la dotación necesaria para que se pueda asistir como corresponde, se manda correos para todos lados diciendo que no se pueden autorizar licencias por estudio más de cinco días. ¡Guau! ¡Guau! Es una interpretación de las jerarquías de enfermería del DOT. Es una cosa de loco, ¿no? Este, o hay, o parece que hay que explicarles que la, lo, los parciales, los exámenes, los ponen las instituciones en las fechas que ellos determinan, no cuando le quede bien al CASMO. Sí, ¿Entendés? Sí, pero aparte es una permanente de, de, de, de, de esta directiva y de CASMO como empresa eh, interpretar las leyes, ¿no? Sí, sí. Este, ya ve, eh, eh, Pero... A veces también, el, el, el, por supuesto que ya sabemos cómo conduce la empresa y cuál es la política de la empresa, pero eh, yo quiero en este momento eh, también as, eh, dejar claro que los mandos medios, en este caso las jerarquías mm. de enfermería, quieren ser más papistas que el Papa. O sea, mm -hmm. con tal de cumplir y quedar bien con los jerarcas, son capaces de violar derechos que son irrenunciables para nosotros. Uh -huh. Sí, yo creo que parte de la incapacidad de algunas personas, de algunos mandos medios, que inclusive en, acá entre nosotros, y si, que nadie vaya a escuchar por ahí, ¿no? Pero muchas veces son paracaídas también, puestos a dedo, y que de hecho hoy hacen mandado, ¿no? Sí, sí, sí, el concurso no es algo que claro. la falla... Entonces la falla también es responsable de la empresa. O sea, está bien, son personas que están en estos cargos medios que ejercen este poder, que se creen más papas que los papales, estamos de acuerdo, pero a la vez también la empresa tiene su responsabilidad. Yo no le quito la responsabilidad a la empresa de ninguna manera, claro. Javi. No, no, no estamos de acuerdo. Yo, para pa, <risas> complementar el... La empresa tiene que hacer cargo de los incapaces que tienen en exacto. determinadas direcciones y en determinados departamentos. Exacto. Porque son bestialidades. Exacto. No lo hacen por incapacidad, porque conocen bien la... A conocen bien la, la ley de licencia por estudio este, no son personas este, que no tengan formación no, no, ellas defienden su interés y su confort y su tranquilidad a costa de quitarle el derecho a un trabajador para que pueda estudiar entonces le va un trabajador una enfermera y le dice necesito ocho días de licencia y según la licenciada parece que la jefa del sanatorio parece ser que Este, le puede dar cinco días, ocho no entonces, mm -hmm. a los trabajadores que es a lo que a nosotros nos preocupa y a lo que les, di les dijimos este programa como decían ustedes, hecho a pulmón en tarea militante este, de forma este, eh, eh, totalmente este, con la honestidad de que los trabajadores hacemos la cosa este, y para que les llegue toda la información decirle a cualquier compañero, y es más, la Comisión de Propaganda va a publicar nuevamente la ley que regula las licencias por estudio en los trabajadores de la salud, y le va a aclarar a los compañeros que ustedes tienen derecho a pedir 15 días de licencia por estudio si están debidamente acreditados en las instituciones públicas y privadas que dice la normativa, y que esos 15 días por estudio te los podés tomar Este, de, la, de la forma que tú quieras ¿sí? y que necesites. Esa es la forma en la cual tú puedes venir. No, puede venir. no pueden decirte, no porque no tengo personal, no pueden decirte, te voy cinco días, no pueden decirte esas cosas. Uh -huh. ¿Ah? Tú tenés que comunicar con tantos días de anticipación que necesitas la licencia por estudio a partir de tal fecha, tanta cantidad de días. ¿Listo? Y, y también había una que era que ellos te aceptaban si vos salvabas. Era, o sea, se preocupaban por tu carrera. Eh, o sea, si vos perdías en, el en examen. El ¿eh? En el reglamento claro. era así: decía que para que se te habiliten claro. Los, los, claro. al año siguiente tenías que haber presentado por lo menos un examen sí. aprobado. Qué obvio claro. que vas a salvar porque estás estudiando, señor. No estamos acá. Lo pasa es que ellos piensan así porque se están proyectando los trabajadores, porque piensan así. Las autoridades hablo, nadie La gente quiere estudiar, quiere progresar. Nadie va a estar, ¿me entendés? Pero si, aparte, si te <risa> enfermaste el día del examen y no lo pudiste dar. Bueno, ponele, ¿no? Bueno, tío, evidentemente un examen, examen al año vas a salvar. O sea, ellos como que es una institución por encima del de Ministerio de Cultura. También, ¿no? Están en todo. Uh -huh. Sí, ellos lo que tienen que tener este conocimiento, carta cabal, es de lo que estipula la ley, o lo que estipula Consejo Salario, o lo que estipula el laudo. Eso es inviolable. Y es lo que Casmu tiene que aprender a hacer. Y sus mandos medios que quieren, reitero, este, ser más papitas que el Papa y ahí re, seguir recargando gente y postergando a los trabajadores, este, quitándoles esos derechos, eh, le decimos que los vamos a seguir denunciando. Y le decimos a los trabajadores que no permitan que ese tipo de cosas se las quiten. Porque las tenemos, ya las conquistamos, ya se lograron y por tal motivo no se las vamos a permitir a estas licenciadas que te las saquen correcto ah este esas cosas que es necesario puntualizar lo vamos a sacar comunicado vamos a aclarar esas cosas para que la gente lo lo tenga lo tenga este claro pero viste eh, yo a mí me llama la atención la, las las este la, la forma en las cuales se manejan determinados uh -huh. jerarcas viste que los coordinadores son otros otros que uh -huh. tienen un un este una falta de conocimiento son coordinadores directores de zonas no sé qué y este y por ejemplo hablan de de instructivo de paro y no saben nunca lo leyeron uh -huh. este piensan que eh, hay guardias gremiales en áreas en donde no se colocan guardias gremiales Entonces, uh -huh. ver, tendrían que leer un poquito de las cosas antes de poder este, opinar y, y, y tendrían que tener conocimiento de cómo funcionan los servicios en donde supuestamente ellos coordinan ¿no? este, esta es la realidad en la cual pasa, sucede hoy eh, eh, pasa en el Casmo y, y que nosotros obviamente no, no podemos dejar de seguir enfrentándonos siguen despidiendo gente arbitrariamente Este, seguimos eh, este, eh, en conflicto por esa situación seguimos rechazando esos despidos el 28 tenemos un paro de 24 horas por los despidos arbitrarios este, y bueno y, disculpa, eh, ¿qué, ¿qué día? el 28 de junio tenemos un paro de 24 horas Por los despidos arbitrarios. Después veremos este, la instrumentación y las cosas que se harán, etcétera, etcétera. Este, y después, el, porque sé que me queda poco tiempo, que tienen otras entrevistas, este, eh, nosotros seguir eh, recordando que nosotros venimos, este, le, le solicitamos a la Comisión Nacional Honoraria de de sitios de, de memoria reciente este, que nos, nos adjudicaran el sitio de memoria Elena Quintero, en la ex embajada de, de, de Venezuela este, en donde es el centro médico del Casmo Boulevard uh -huh. que, fue, eh, que, que ya se nos adjudicó y que ahora este, tenemos que hacer eh, la inauguración de ese sitio Y, y qué bueno que este, estamos ahí con unas complicaciones porque parece ser que este, a Casmu le cuesta interpretar claramente también lo que es la ordenanza y las disposiciones con respecto a esto. Este, nosotros seguiremos eh, adelante con, eh, con el trabajo de cara a lograr eso, que ya, por suerte, ya fue... Este, tomada la resolución este, hasta que lleguemos a poder este, hacer la inauguración de ese sitio como estaba estipulado y como fue solicitado por parte de AFCASMU y la comisión de sitio memoria Elena Quintero este, que está integrada por un montón de, de, de actores este, AFCASMU la el SMU, US, el, SMU el PCNT eh, crisol, Familiares eh, eh, Funtep, municipio cuál? Funtep y Municipio B Exacto este, y, y bueno todos es todos esos actores somos integrantes de la Comisión Sitio de Memoria Elena Quintero y, y, este, y bueno hicimos una presentación de un proyecto de cómo queremos que sea este, eh, la obra a el día de la inauguración de ese sitio, y por tal motivo este, estamos trabajando abocados en eso, la interpretación este, que hace el CASMU no es la correcta, y bueno, serán otros resortes que no nos competen a nosotros, que no, que no somos nosotros los que tenemos que, uh -huh. que, este, que, que manifestarlo, pero que bueno, que seguiremos trabajando para poder este, llegar a ese gran este, evento que para nosotros es de mucha responsabilidad y de orgullo este, poder lograrlo. ¿no? Y complementando antes de la despedida, también esto de que de, desde ASCASMU, desde que el CASMU toma este lugar para hacer esta sí. UPECA, eh, está esta reivindicación. ¿no? O sea, sí. es de larga, desde el 2013 que venimos atrás y después con la ayuda de esta ley, a partir de 2018 se empieza a impulsar y hoy se empieza a concretar esta idea de, bueno, de generar eh, este lugar de memoria eh, uh -huh. en este lugar, tan sí. considerable, tan importante ¿no? para la historia reciente del Uruguay. ¿no? Uh -huh. Es de una responsabilidad uh -huh. mayúscula para nosotros este, la concreción de esto, y por eso hemos sido tenaces, constantes, eh, en hacer este reclamo. Lo hicimos siempre por el lado del respeto de la memoria reciente, este, por, por, por la dimensión de, de, de, los, de lo que ocurrió, de lo grave que ocurrió, ¿no? Estando a las puertas de otro aniversario de, de, del golpe de Estado, decimos hoy más que nunca, este, nunca más terrorismo de Estado, y la responsabilidad de rescatar la memoria de las cosas que sucedieron este, para cualquier trabajador eh, es parte de nuestra esencia y en lo que tiene que ver a encontrarnos con este con esta realidad este, nos puso el objetivo de que ahí se hiciera el homenaje que correspondía quiso Casmo este, hacer algo que por supuesto es absolutamente repudiable por nosotros en su momento en el año 13 este, y que nos hizo que siguiéramos este, hasta el día de hoy reclamando otra cosa. Como vos decís, este, la ley del año 18 nos permite hacer lo que hicimos y recorrer el camino que recorrimos. Y Estamos muy cerca de poder, este, ya fue nombrado, por lo tanto eso fue este, eh, un orgullo tremendo haberlo logrado y ahora falta concretarlo. Y, y bueno, estamos a la puerta y, y lo haremos acompañado de todas las organizaciones que adhieren, de toda la población que se precie democrata, eh, de democrática y que respete este tipo de, de, de hechos como tal y que no quieran nunca más terrorismo de Estado que reivindiquen, como reivindicamos los uruguayos cada 20 de mayo, que aparezcan, que nos digan dónde están, y por tal motivo para nosotros, este, como afcasmo, es una responsabilidad inmensa poder concretarlo. Y hasta que no lo tengamos este, eh, inaugurado el sitio de memoria de Elena Quintero, en la dimensión que corresponde y con la... Este, eh, eh, con lo que nosotros entendemos que hace a la figura de, de Elena Quinteros, uh -huh. no vamos a dejarlo hacer. Y después vamos a tener la responsabilidad de mantener uh -huh. activo ese sitio de memoria. Y bueno, será nuestra responsabilidad como trabajadores desde siempre, desde antes y, de, y de, para el futuro, de seguir manteniendo. Así que es un lindo desafío y nos sentimos plenos cuando podemos estar trayendo a la memoria Estas cosas que, si dejamos que se olviden, volverán a ocurrir. Y para que no ocurran otra vez, este, es, in, es imprescindible mantenerlo presente. Bien. Bien, ¿te queda algo por ahí? No, no, no, no. Este, eh, los dejo, que sé que tienen una linda entrevista ahora. Y, <coughs> bueno, como siempre, gracias por estar ahí. bueno Un abrazo, grande arriba. Chau, chau. Escuchamos un poco de música. La vamos a una pausa, vamos a la tabare que ahí está hecho de la basura entonces. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan testes es me mi... Estoy golpeado como aquel boxeador que está nocaut en la lona Yo también y ese es mi error Creerme que aquí se perdona, estoy paspado de esperar a Godot y ganarme la vida me aburre. No estoy tan triste, verdad que no, pero el chiste nena no se me ocurre. Fuerza, que hay que Como aquel ik ben está nocaut en la lona, yo también, y ese es mi error, Ik ben aquí se perdona, estoy paspado Ik ben a Godot y ganarme la Ik ben aburre. No estoy tan triste, Ik ben niet zo goed Ik ben niet zo Bueno, 18.42, eh, Palo Alvarado. ¿Qué eh, hace Javi? Bueno, te contabas, sí. contábamos a la audiencia, en realidad que hoy tuvimos una, la comisión de sitios, lo hablaba Soño también, de, de, de este sitio de Elena Quintero, este, en Boulevard Iguaná, este, eh, bueno, donde hubieron diferentes actores, entre ellos estuvo el municipio B y... Y algo que, que, que, que, que, que quería decir, estas instancias están buenísimas porque uno se va este, interiorizando de la cantidad de laburo de, de, de, de, de, de compañeros y de gente se que va de repente ¿no? este no tienen tanta difusión o, o no otras chiquilinas, chiquilinas que estuvieron de fogones de la memoria, que nos pareció re importante, interesante y buenísimo, que también van a venir por acá. Bueno, eh, en ese marco, eh, el compañero del municipio B, Mateo Magnone, este, que, bueno, está con un, con un proyecto ahí con el municipio B, este, de una audiología de, de, de los sitios de memoria este, de este municipio B, que es el municipio que está este, más al centro, digamos, de, de, de la ciudad de Montevideo, donde hay una gran cantidad de señalamientos de, de, este, y, y sitios de memoria, Este, mm -hmm. en donde se, se, se violaron por parte del Estado los, los, los derechos humanos. Y bueno, y en base a ese proyecto, que creo que se llama Proyecto Alba, si no, no recuerdo mal, es que recibimos al compañero Mateo Magnone. Mateo, ¿cómo estás? Bienvenido, salud. ¿Cómo, ¿Cómo andan, muchachos? Bueno, acá, tranqui, y bueno, dándote la bienvenida, y salud, adelante, contanos. No sé si hay, no sé si, si hay chances de, de, de subir un poquito, que estoy... Ahí. ahí el veto está en eso, a ver, ahora... Ahí, ahí se escucha mejor, porque los escuchaba muy bajito. Bien, bien, bien, bien. bien. Perfecto, Mateo, eh, justamente hablábamos un poco... Eh, proyecto ALBA, que se llama el Proyecto del Municipio B, e, Audiología de las Memorias. Audioguía de las Audio Memorias. Audioguía, perdón. Sí. Este... Este, exactamente, es un proyecto que nació el año pasado eh, a, a partir de, de, de un interés específico de, de la alcaldesa del municipio B, Silvana Pizano, uh -huh. eh, que, bueno, me, me, me convocó para... Para trabajar en esto, este, yo vengo laburando cuestiones vinculadas a los diferentes usos de la memoria sobre el pasado reciente desde hace ya mucho tiempo, uh -huh. por, por intereses específicos, familiares, periodísticos, de investigación, este, etcétera, hace ya rato, y, y bueno, esto como más o menos iban contando ustedes, consiste en, a partir de este, todo un mapeo que venimos realizando, eh, en, en, en primera medida en base a, a los antecedentes de trabajos de marcaje que ya se han hecho en, uh -huh. en Uruguay desde hace un buen tiempo, un buen tiempo, no, digo un buen tiempo, sí, este, no, no el ideal, pero, pero un buen tiempo, este, tanto de organizaciones sociales como de parte de, de, del propio Estado o del vínculo entre Estado y organizaciones, y, y con la, hay un par de leyes como, como paraguas, como la ley de sitios y la ley de reparación, uh -huh. pero, pero después... Este, Algunos un poco más, este, con, con un poco más de historicidad también y, y diferentes cuestiones como marcas de la memoria. Ese proyecto de, de bastante reconocible para el ojo que, que, de quienes recorremos la ciudad, en esa suerte de, de, de, de bancos de cemento que están afuera de algunos lugares uh -huh. míticos de, vinculados a la resistencia, esencialmente. Y después este, también en base a otros proyectos que tienen que ver con un marcaje más este, virtual lo que hicimos fue hacer un gran listado de espacios, obviamente en discusión permanente con quienes por allí se transitaron sus, sus, sus peripecias uh -huh. y, por los, y sobre todo con los colectivos que aún siguen trabajando por sostener la memoria reivindicativa de esos espacios en cuanto a demanda al Estado y en cuanto a la necesidad de resignificar esos lugares para que puedan también construir su narrativa no solamente por lo vivido, sino de cara al futuro. Esta... Eh, sí. No, no, no. Si tenías más para, pensé que había una pausa y quería meter Ajá. una, pero dale pero, adelante. No, de, digo termino esta primera parte por lo menos. Este, la idea es este, a partir de ese mapeo generar un este, grabar testimonios y, y, un, y un texto madre para cada uno de esos espacios y ponerlos disponibilizarlos a través de una, una este, placa con un código QR en cada uno de esos lugares para que quien pueda vayan transitando. Por, por la ciudad se pueda detener y a, partir, a través de su teléfono se conecte y escuche algo de lo sucedido allí como primera medida y, y después puede este, enlazarse a la página del, del proyecto ALBA para, para, que, que tiene información mucho más completa, o sea, este, el, el mapa que, que va a estar dentro de ALBA además de, de la, del propio audio que uno puede escuchar en la calle tendrá información que, que complementa... Este, de, de diferente tipo uh -huh. que complementa lo sucedido en cada uno de esos lugares pero sí la idea es que en principio en cada uno de esos espacios haya un audio que es una suerte de audio ventana que te, que te empieza a contar un poco sobre las historias sucedidas allí ahí va no, no es que me imagino esto la posibilidad de acceder a esa, a esa ventana lo emotivo lo, lo, lo informativo lo uh -huh. que, que, que a, realmente acá lo hemos hablado también ¿no? qué sé yo quién es tenemos la oportunidad de, bueno, de, de ir a la vecina orilla, ya hay un camino ya trazado allá, eh. donde vos caminás por las calles y no hay baldosa o calle, o no pasa ni 200 metros donde no haya una losa que, que haga memoria de una vida que o vivió ahí o que pasó algo por ahí y que te marque que bueno Que, que la resistencia está y que la memoria sigue viva eh, en la piel de, bueno, nuestra, ¿no? Entonces, eh, qué motivo, qué, qué bueno que esté estos espacios y que además tengan esos contenidos así tan accesibles como por, por, por las Eso. redes o por lo, un celular que veas, qué sé yo, una historia, una vida que transcurrió ahí, un compañero, una compañera y bueno, darle contenido a un lugar que pasás, y que a veces pasamos sin más, ¿no?, por esos lugares, pero que hay toda una carga de historia, de vida, de lucha, de resistencia, de ideología, ¿no? Mateo, bueno, sí. La, la idea es, este, es, es que, que con ese audio uno pueda, por lo menos por un rato, estar en ese lugar, en ese momento. Ajá. Una suerte de, de máquina del tiempo, pero también con, concibiendo eh, los usos de la memoria y las posibilidades que te dan los lugares, este y las herramientas desde el presente. Este, nosotros no estamos generando ese trabajo en el año 73, ni en el 78, ni en el 82, sino que estamos en el 2022, entonces también tenemos que concebir eh, a través del uso de, alguna, de algunas técnicas y herramientas, y, a, y también a través del uso, este, o, o a través del paso del tiempo como seres humanos, uh -huh. este, le, ciertas lecturas de lo que sucedió en el Uruguay en esos tiempos, eh, y, y aprovecharlas y rediscutirlas y, y, y bueno, colocar a la juventud también en un lugar de, de, de máxima importancia este, vincular eh, las, las, las cuestiones este, sobre, o en, o en, mirada, en clave de mirada de derechos humanos de esos tiempos con lo que pasa también hoy en ciertos sentidos eh, yo siempre pongo algunos ejemplos en claro en, en cuanto a eso este, pensando en los centros de detención ¿no? uh -huh. una cosa es Este, está bien ir hoy al penal de libertad y, y, y poner un, un, un memorial, una placa que, que, bueno, que haga referencia a quienes estuvieron allí, allí detenidos durante el terrorismo de Estado, uh -huh. pero si ese memorial existe, aparte, ¿no?, y está bien que exista, no dialoga de alguna forma, o esa memoria no dialoga de alguna forma con lo que pasa en cuanto a los derechos humanos en el penal de libertad en el, hoy, en el presente... Uh -huh. Me parece que nos quedamos a mitad de camino. No, es una manera también de, de, de ese memorial brindar más información, ¿no? Porque lo que vos podés poner de repente en un memorial o en una. Este, desde la narrativa de un audio o desde la, la construcción este, de, que está en, esta, en la página web, eh, eh, puedes explayarte mucho más. Sí. Este, y eso es, es, es buenísimo eh, hablabas hace hace hace, un, hace unos segundos eh, de, de, de los jóvenes eh, sí. hay jóvenes por la memoria hoy hablamos un poco de eso está con, con, con, en este proyecto también cómo es a ver en, en, en el trabajo de, vinculado al proyecto ALBA eh, el, el trabajo está atravesado yo estoy como en la, en la coordinación pero uh -huh. pues muchísima gente Este, integrantes de colectivos o, o en sus individualidades y desde la investigación también en la Universidad de la República, esencialmente este, son parte de alguna forma uh -huh. y allí, en, ese, en esa construcción en, en diálogo con los colectivos algunos resaltan, dependiendo también el tipo de marca que se vaya trabajando el primer bloque que ya terminamos este, la, las grabaciones y bueno, cuando podamos colocar las placas estarán ya disponibles está referido a la memoria más este, militante en cuanto a los lugares donde fueron asesinados uh -huh. dentro, dentro del actual municipio B, ¿no? porque en esa época no existía la concepción de municipio. Correcto. Pero bueno, dentro de los límites del actual municipio B, este, los asesinados, los militantes asesinados y los militantes detenidos por última vez antes de ser asesinados en, en cuarteles o de desaparecer para siempre. Uh -huh. eh, allí, eso, esa información la fuimos tomando de las fichas que se fueron generando desde la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, donde está la, la información que, que, que trasladamos. Uh -huh. este, y, a, y el colectivo Jóvenes por la Memoria fue el que se encargó, en, en diálogo con, conmigo, con la coordinación de ALBA, eh, de generar las narrativas para cada una de esas historias. Entonces, allí son algo así como 18 historias, algunas compartidas, porque. Estamos hablando como, como ejemplo, ¿no? Este, el audio que... Va a haber un audio único que contará este, la peripecia de Susana Pinto y Hugo de los Santos. Uh -huh. y, ta y también va a haber un audio único que contará la peripecia de eh, Sofía Grispón y de, y de Ernesto Logares, que fue una pareja de argentinos militantes que fueron detenidos por, por allí, por, por Paysandú, y, y donde está hoy el, el, el, el, la, la trastienda del el, el, bolígrafo. Uh -huh. Este, fueron detenidos junto a su hija Paula, que tenía dos años, y ellos desap fue la última vez que se los vio. Este, de después de desaparecieron, o sea, se integra en la lista de desaparecidos. Este, entonces, después hay diferentes historias sobre esas personas que el colectivo Jóvenes por la Memoria se encargó de ir este, investigando y, y generando un texto que contara cada una de esas historias, y después de ellos mismos, los chiquilines, le pusieron su voz para las grabaciones. Eh, en ese caso obviamente porque bueno lamentablemente quienes eh, quienes son este, los, los personajes centrales de esas historias no están porque fallecieron fueron asesinados o uh -huh. desaparecidos pero en, en el caso de los del, del resto de las historias que que, que tienen todavía a, a sus personajes claves testigos presentes vivos y que en muchos casos siguen continúan integrando colectivos que reivindican sus historias la intención es no solamente construir los textos con ellos sino también que ellos mismos les pongan las voces. Vale. Por ejemplo, este, el fin de semana del 25 y 26 de junio, o sea, este fin de semana que viene, si no el otro, vamos a grabar los textos generados por quienes pasaron por los centros de detención del hoy municipio B, en su mayoría mujeres, expresas políticas, que vienen, con quienes venimos trabajando los textos, este, las narraciones, y que vamos a, a, a generar esas esa jornadas de grabación con, con ellas para el fin de semana esa es un poco la, la dinámica actual acumular esa información y, y luego, bueno, ni bien también tengamos algunos permisos requeridos ir colocando esas placas con los códigos QR este, y, y bueno, ir generando, generando la página web para que la información pueda ir complementándose también Para que nos contextualices eh, explicarnos bien los límites del municipio eh, para, para saber cómo hacer este paseo de la memoria si se puede decir Bueno, claro, la idea va a ser hacer, hacer por supuesto recorridos este, temáticos, cronológicos, este, de diferentes índoles y, y siempre también en vínculo con, vos hacías referencia recién al, a Argentina en Argentina y sobre todo en Buenos Aires hay algunos programas muy directos con jóvenes de, de secundaria que, que, que este, dialogan mucho con, estos, con este tipo de trabajo <risa> los, los, El municipio B es, es, a ver, toda la franja costera desde Ciudad Vieja, la aduana, digamos, ¿no? Hasta, hasta Parque Rodó, el límite es Boulevard Artigas, uh -huh. este, y en, eso, eso al sur, digamos, al norte, el límite uh -huh. sería la calle Ocuar ahí en el Palacio Legislativo, uh -huh. este, por, en, en, por lo tanto es, es como una suerte de L invertida. Es ¿no? extenso aparte, ¿no? Es, sí, no, es, es grande, no es el más grande, pero sí seguro, debe ser de los que tiene más población. Y aparte de eso que decían ustedes, es, de los, es el céntrico, entonces es el que generó este, muchas historias específicas. y Bueno, en este momento yo hoy miraba, eh, en base a lo, que, eh, a, lo que, a lo que hablaste hoy en la, en la comisión de sitios, eh, de la sí. página de eh, eh, sitiodememoria.uy, sí. donde tienen este, un mapa con una georreferencia de, de dónde están las señalizaciones y los sitios, Y en Montevideo, es el, por lejos, es el municipio que tiene más este, señalizaciones. Y bueno, claro, ahí estamos hablando que de centros de detención solamente en, el, en el, formales o clandestinos digamos, dentro del, del municipio B, este, la cárcel de Cabildo, eh, la escuela de enfermería Carlos Neri, el hogar Yaguarón, el asilo de Buen Pastor... Eh, después mu muchísimas <coughs> seccionales, todo, toda la, todos los lugares de detención que existieron en la Armada, en, lo que, en donde está el puerto, eh, bueno, son, son, es un buen número, es, uh -huh. es, es, es un número interesante que, que bueno, invo involucra, bueno, cárcel central. Próximamente, ex embajada de Venezuela. Exactamente. Bueno, claro, este, ahí estamos hablando de la, la historia de Elena Quinteros, el, o el texto, la grabación de, de, sobre Elena Quinteros ya está hecho, uh -huh. este, porque bueno, integró ese primer bloque de lugares donde fueron detenidos en este caso, uh -huh. o sea, la última detención de Elena Quinteros es antes de, de, de desaparecer es, es en esa historia bastante ya reconocida de, en, en lo que era la embajada de, de Venezuela. Javi, eh, no, nada, no, son 18.57. Nos va quedando poco tiempo. Eh, me parece de más todo este, est esto que se está generando. Y bueno, a seguir, nada, eh, si te queda algo más, compañero Mañone, eh, a decirlo, pero simplemente para la despedida es como eso, a seguir, eh, bueno, con Ascasmo, también hay un montón de... Ahora vamos a, estamos coordinando una marcha por el 27 de junio mismo, que claro. se hace todos los, a, los años, estamos a claro. unos 49 años de, bueno, del golpe cívico, militar, fascista, repudiable obviamente... Mm. Este, y vamos a hacer una marcha más, lo cual es va a tener la salud puntos importantes en esta oportunidad. Se está coordinando con Impasa, con Ascasmo y con un montón de organizaciones que siempre están apoyando esto. Y bueno, la idea como siempre es eh, extendernos y bueno, todas estas cosas que nos aúna Que sean de reconstrucción de la memoria y etcétera, hay que seguir impulsando. Así que bueno, felicitaciones. No, y, y, y una cosa que es sumamente para mí eh, interesante y que está buenísimo es eso que hablabas, ¿no? De, de esto, del de, de laburo de, de los jóvenes este, uh -huh. investigando. Claro. Este, eh, Mateo no me... es muy joven. Este, ah, ¿sí? y a su vez él contaba que estos chiquilines de Jóvenes por la Memoria son más jóvenes todavía. Son y más y jóvenes todos, que él, yo. que es joven. muy <ríe> bueno. <ríe> ¿Verdad, Mateo? Era, es así, ¿no? Yo tengo 36 años y, y en Jóvenes por Memoria hay alguno que acaba de cumplir 18, o sea que podría ser, in, in, biológicamente podría ser mi hijo. Bueno, viste y esa, esa, eso este, que yo lo reconstruía recién en, en mi cabeza, esos jóvenes investigando, este, mm. haciendo un laburo periodístico, eh, y, y, y, <coughs> y los más grandes de repente eh, aportando con su narrativa a los que vivieron. Claro. Este, y, y, y ese trabajo lo resume, es lo que se está tratando, lo que resume lo que se trata de hacer de estos lugares, de sitio de memoria, que es este, que la memoria no se pierda. ¿no? Y esa es la labor que tenemos de acá en adelante, que siempre tuvimos, las organizaciones sociales, los sindicatos y lo, lo, las compañías, los compañeros sensibles, eh, que andamos ahí en la vuelta. Ah, y así. es hora de que logrice esto que vienen atrás dejarle ahí esta memoria y, y, y esto de la tecnología como vos decías es importantísimo sí. ayornar ¿no? a, a, a lo que es hoy para que los pibes puedan bueno, enterarse que por donde están caminando ocurrieron determinadas cosas y que eso es ni olvido ni perdón sí este, y sobre todo que, bueno, que, el, que el, este, las historias se, siempre se pueden repetir o pueden transitar caminos también este, indeseables o desagradables, y siempre hay que estar este, con los ojos bien abiertos eh, y, y los pies bien parados, y creo que el, el comprender lo que en, en el Uruguay sucedió en todo un periodo es, es clave para poder responder también cuando eso... Este, o, o intentar que, que no nos acerquemos a esas posibilidades, ¿no? Y, y, y sostener una memoria transformadora, ¿no? Porque también ahí siempre hay una discusión, que por lo menos yo trato de poner arriba de la mesa, que es esto de no de no generar una memoria simbólica únicamente, ni monumentalista uh -huh. sino que, que, que, que realmente ayude a transformar la realidad uh -huh. porque si, si nos quedamos en una memoria meramente monumentalista si, si, si nos quedamos en la placa, en el monumento, en la foto y no vemos más allá de eso este, en realidad es un trabajo que creo que, es a, que queda a medio camino es verdad. Eh, me parece que lo interesante en todo caso de, de los marcajes de la, de, de la generación de sitios Es que, es que tengan una, una, una actividad activa uh -huh. Valga la, la redundancia Pero creo que ayuda a comprender un poco lo que quiero decir Está, está perfecto Mateo, eh, te mandamos un, un gran abrazo Nos estamos quedando sin tiempo Seguiríamos hablando Y, ya, y vamos a volver a tratar, hablar de... evidentemente De acá en adelante también es Cuando, quieran, cuando <risa> quieran me <risa> llaman ahí Y está. bueno, nos estamos viendo por ahí Después te voy a mandar un mensajito Si me mandase el audio de Elena Dale, um, cómo no Un abrazo grande. Un saludo abrazo. enorme. Y bueno, y vamos dando cúlmine acá a esta audición. Un saludo al Coco. Ay, que al Coquito. mensajes. A todos los compañeros que nos están escuchando. De mm. diferentes sectores. Del sí, pero el Coco es el más insistente, ¿eh? El Coco es un, es Manga, un mensaje. No, no, puede estar, no puede desentenderse. Pero Ajá. sí es verdad lo que vos decís. A los compañeros en todos los sectores. Eh, chau, chau. En la luna. Yo también, y ese es mi error, creerme que aquí se perdona. Esto fue Salud en Movimiento.